Comienza. Estudio 79. Estudio 79. Estudio 79. Con José Luis Cova y José Luis Zahure. Queridos amigos, sean bienvenidos a Estudio 79. Les agradecemos, de verdad que sí, muchísimas gracias por todos esos buenos comentarios y esa alegría de saber que estamos de vuelta, ¿no? En nombre de José Luis El Pepe Yajuri y este servidor, José Luis Cova, le damos la bienvenida y sin más preámbulos, el programa de hoy comienza de la siguiente manera. Comenzamos el programa con la leyenda del pop Michael Jackson y su hit Wanna Be Starting Something Seguido por Bon Jovi y su tema Never Say Goodbye Esta es una de las baladas más icónicas de Bon Jovi Lanzada en 1986 como parte del legendario álbum Slippery When Wet Es la definición perfecta de una power ballad Tiene esa producción amplia y espaciosa propia de la época, donde todo suena grande. John Bon Jovi utiliza aquí un registro muy melódico. Comienza casi en un susurro, contando una historia de juventud, y va subiendo la intensidad hasta llegar al estribillo, donde explota con esa voz rasposa pero controlada que invita a ser cantada a todo pulmón. ¿Tú estás en sintonía? De estudio 79. Los buenos recuerdos lo escuchas en estudio 79. El primer tema que escuchamos pertenece al grupo Change con Tanya Michelle Smith con el tema Sunrise Forever, seguido por Van Hagar y The Gang con Celebrate Both Worlds. Esta es una pieza muy interesante porque pertenece al universo de los mashups creativos, uniendo dos mundos, uno del rock y el otro funk, rhythm and blues, que aunque comparten este ADN, tienen energías muy distintas. En este caso se fusiona el sonido de Van Halen de la era de Sammy Hagar apodada Van Hagar con el espíritu festivo de Cool and the Gang. La canción toma la base rítmica y el espíritu de Celebrate de Cool and the Gang y lo inyecta con la testosterona y las guitarras eléctricas de la era Best of Both Worlds de Van Halen. El resultado es un himno de fiesta definitivo. Esto es Estudio 7.9. 79. Te hace sentir el pasado. El tema que acabamos de escuchar pertenece al grupo Agentic Orange, Boohoo, y antes estaba T-Connection y el tema At Midnights. Boohoo es una pieza fascinante que se aleja de los grandes estadios para entrar en el terreno de la electrónica alternativa con un toque de indie pop moderno. Agentic Orange suele jugar con texturas digitales y ritmos que se sienten muy contemporáneos, casi glitchy, pero melódicos. Es una canción que suena a modernidad urbana. Tiene esa frescura de los artistas que graban en estudios caseros, pero con una visión muy clara de diseño sonoro. El estribillo suele ser repetitivo de una forma hipnótica. El uso de la onomatopeya Bu Who, funciona como un gancho rítmico que se queda grabado transformando el sonido del llanto en una herramienta musical y vamos con más pain. They're only to hide my good and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. Escuchamos a la banda de Rhythm and Blues y Funk, Dynasty y el tema Here I Am y antes The Human League con su tema Human. Here I Am, esta canción es una joya del electrofunk y el post disco de principios de los años 80, lanzada en 1981, producida bajo el ala del legendario sello Solar Records, Tiene ese sonido de Los Ángeles que es inconfundible. Una mezcla de elegancia urbana y un ritmo que te obliga a mover los pies. Dynasty se caracterizaba por tener múltiples vocalistas y en Here I Am esto se aprovecha al máximo. El intercambio entre las voces masculinas y femeninas le da una dinámica de fiesta comunitaria. Los coros son abiertos y potentes, Transmitiendo una sensación de confianza absoluta. Cuando cantan Here I Am, realmente sientes una presencia imponente y decidida. Y mm, ya venimos. Estudio 79 te envuelve el recuerdo con la mejor música. Like a Oh, oh, oh. mm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 Down brings me round again to find I'm not the man they think I am No so one there to raise them if you did and all the science I don't understand it's just my job.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 El primer tema que escuchamos pertenece a Janet Jackson, That's the Way Love Goes, seguido por Elton John y su hit, Rocket Man. Esta es, sin duda, una de las composiciones más espaciales y atmosféricas de Elton John. Y con Rocket Man culminamos este quinto programa de Estudio 79. Los vamos a dejar con un tremendo tema, Get Lucky, de Daft Punk y por supuesto que en la dirección y producción del espacio está José Luis el Pepe Yagure en la dirección general está Ivette Petit, May Walida Figueroa hace las voces en off mi nombre es José Luis Coba y como siempre les digo disfruten la vida sin importar lo bueno y lo malo nos vemos dentro de 15 días ¿sí? bye bye